¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Bueno, contanos, ¿qué es esto que han difundido ayer a través de un comunicado de prensa? Y bueno, el tema es que en Estados Unidos, desde el día 19 al 22, es una convención de eh, Safari Club Internacional, es decir, se juntan como para promocionar safari y de cacería. Dentro de esas ofertas, nueve empresas argentinas, algunas son pampeanas, van a tener su stand ofreciendo su producto, su, su safari, ¿no? Entre ellos eh, ofrecen la cacería de Puma, que por legislación eh, está prohibido porque está prohibido la comercialización y el el tránsito interjurisdiccional. Es decir, si ofrecen la venta de una cacería enlatada, como llamamos nosotros, que se caza un Puma y se lleva un, una cabeza o la piel, no se puede eh, pasar la jurisdicción y entonces, por lo tanto, se está vendiendo algo que es engañoso. Y nosotros estamos en en la defensa, digamos, de ese tipo de cacería de trofeo, de diversión, porque la acarrea muchísimos problemas eh, ambientales y también es como que no está eh, de acuerdo a la ética de un cazador, porque el puma está preparado en una jaulita, eh, porque es difícil el avistaje. O sea, ver un puma en Vida Silvestre o en un predio grande o en 15.000 hectáreas es muy difícil, Sí, sí, se lo preparan en una jaulita. Se lo dan servido de, de alguna verso. manera, una cosa se lo así. servido, entonces el, el cazador que pagó antes está sentado con un guía, le abren la jaula y el puma tiene o antes o lastimada las patas con espinas o sediento con carne muy salada, se lo corre al agua, el agua se la ponen en un lugar estratégico, ahí va la bala, quemar ropa y se la mata. Entonces Eh, nosotros estamos tratando de que ese tipo de cacería se reconvierta en estos lugares que son hermosísimos a nivel ambiental, a nivel geográfico se reconvierta en otras propuestas eh, más de, de reservas o de safari como podríamos tener en La Pampa un un Sudáfrica, digamos porque tiene un potencial una riqueza, una belleza y no este, este tipo de prácticas que son bueno, además están prohibidas porque hay una resolución muy reciente, muy poco conocida, desde noviembre del año pasado, que es la 170-21, que deroga la 231-19, donde se permitía la, la la comercialización y el traslado interjurisdiccional. Pero haber, al haberse derogado, queda en vigencia la proyección que estaba desde el año 86, hemos como muy rebuscado lo que digo. No, no, no, se está, se está entendiendo, también. se está entendiendo, y, y te, te sí, consulto, yo, yo digamos como que, sí. la resolución que sí permitía esto que ahora ha sido derogado, de ¿cuándo cobró vigencia? Eh, desde, el, desde el noviembre del... estaba en el 86 y después se deroga en el 19, y en el 21 Ajá. se deroga lo del 19, bien. por lo tanto queda en vigencia lo del 86. Bien, bien. Es como sí. un trabalengua, digamos, está medio escondidito, no se conoce. Nosotros le pedimos al gobierno eh, de la nación una aclaración. Incluso ahora el ministro Juan Cabandié, de Ambiente y, eh, de la Nación y Desarrollo Sustentable, está muy preocupado y emitió una notificación al presidente de Club Safari Internacional Argentino, para que notifique esta legislación entre sus socios. Y bueno, revea la cuestión de vender algo que es como ilegal y engañoso por el cliente, porque el cliente viene creyendo que se va a llevar la cabeza de Puma y no puede. Además, nosotros hemos logrado que Aerolínea Argentina restrinja el traslado de cabeza de Puma, de fauna silvestre, en sus vuelos. Por ejemplo, no sería un medio para poder llevarse el trofeo embalsamado. Para quien no conoce la cacería, esta es por recreación... Se mata el puma y se lleva un pedazo de, de un animal para colgar en la pared. Eso es el trofeo, ¿no es cierto? La cabeza o el cuero. Y, y bueno, nosotros empezamos a trabajar esto hace un año más o menos porque eh, nos dimos cuenta que Argentina es el séptimo país en exportar fauna silvestre. Es un ranking bastante importante. Son muchas cabezas de animales que salen. Y eso genera bastante tránsito de extracción de pumas del ambiente porque si no, no es rentable criarlo para para matar. Digamos, el puma come un, dos kilos y medio de carne por día, es un animal costoso de criar. Entonces, como que se nos saca del ambiente, mm. eh, es un recurso para gente del campo, para peones, que habría que también revisar, porque no, no es que queremos que la gente se quede sin trabajo y nada, pero como re, rever y y cambiar, digamos, este modo de economía. Por hoy, eh, estar en Las Vegas presentándose con algo que es ilegal, es bastante fuerte. Claro. Eh, lo, lo que usted, vos describís, digamos, también es, sabemos que es una práctica bastante habitual acá, más allá de que en este momento haya una situación de ilegalidad en esta promesa que se hace eh, con esta participación en los Estados Unidos, ¿verdad? Digo, eh, esto ocurre independientemente de, de a dónde después se lleven las cabezas de Puma, lo que pasa que, claro, la, la resolución a la que aludís es nueva y quizá no no está en conocimiento o la pueden gambetear de alguna manera. Está muy escondidita, nosotros estamos pidiendo una legislación un poco más pronunciada, más más más en primer plano. De todos modos, la legislación está y, y el, el Ministerio de Ambiente de la Nación tiene una decisión rigurosa de que se cumpla. Bien. Pero la práctica de cacería es una práctica ancestral, está muy arraigada en nuestra cultura, La Pampa es una provincia cazadora, nosotros no estamos en contra de la cacería en general. Bien. O sea, cazar jabalíes, una especie exótica invasora, regula, digamos. Ahora, criar jabalíes, para cazar jabalíes no regula. Cazarlos, sí porque los necesitamos que no, no haya jabalíes, hacen muchísimo daño, no solo en La Pampa, sino en bueno Córdoba, yo soy cordobesa, Córdoba está teniendo un problema gravísimo con, el, con lo que es jabalí, entonces no estamos en contra de la, de la cacería. Pero la fauna autóctona es otro cantar, digamos, muy muy fuerte el daño que se hace en el ambiente y por ahí no se conoce la función que tiene cada animal o la importancia, y dicen, ah, este es perjudicial. El Puma es perjudicial te, hay provincias que dicen te pago por puma vivo plata para que lo o por puma muerto digamos o el guanaco es perjudicial no hay estudios previos que lo digan y eso daña muchísimo el ambiente por ejemplo en el en el 1907 se declara perjudicial la vizcacha se exterminó la vizcacha Qué pasó los pumas silvestres se quedan sin comida entonces qué se pronunció el ataque de pumas al ha ganado el en campo. Claro. Entonces como que des desequilibramos uh -huh. y después decimos que el ejemplar tal, el puma es perjudicial, pero los lo, estos animales cumplen un un rol eh irremplazable en el ambiente y y bueno, no, yo trabajo con productores y estamos tratando de encontrar técnicas que ayuden que el puma no dañe el porque por supuesto tampoco yo quiero que el, el productor tenga daño en el campo, hay que cambiar ciertas técnicas. Bueno, lo mismo con la cacería. Como que se puede cazar otra manera y no esta cuestión muy es bastante cruel. horrible. Sí, que el hombre paga 5.000 dólares, esté sentadito con un whisky y hagan pasar el bicho uh -huh. por donde está la mira del hombre. O sea, se saque la selfie tipo Rambo y un, y que tampoco es la cabeza de ese animal que mata porque la taxidermia demora como 15 días mínimo en, ...en realizarse la, la obra, digamos... De, ...de la cabeza en trofeo... ...entonces de otro animal... entonces uh -huh. no sé, como que hay una una habitación... ...con estantes, con cabecitas de puma... ...para dársela al papagos 5.000... ...hay muchos pumas que están detrás de... ...sufriendo, digamos... Claro... Kai, eh, ¿se pueden conocer las empresas... ...que forman parte de este Safari Club... ...o, o las pampeanas, por lo menos a las que aludías? Yo, a ver, se las puedo leer si las tengo acá a mano, eh, Los Molles, creo que es de La Pampa, sí, ¿no? Sí, sí, es de La Pampa. Rancho Club, eh, no las tengo a mano, ya me fijo porque no yo, digamos, no conozco personalmente. Hay algunas que son de La Patagonia, uh -huh. eh, no todas son de La Pampa. Me recuerdo de Los Molles, me recuerdo de Rancho, eh, a ver si me das minuto sí está bien eh, eh. y mientras tanto si si es que buscas eh, por otro lado y podés eh, sí. seguir hablando contanos qué es la que es la asociación pumaccagua donde ya sé que tienen sede en villa rumipal creo ahí en córdoba pero contanos eh, cómo existe que cuáles son sus objetivos nosotros tenemos animales en recuperación y, y tenemos eh, abierto al público nosotros estamos en villa rumipal tenemos un, un plantel de 14 pumas Trabajamos por el Puma, por la conservación, no solo de los Pumas que tenemos acá, sino como ven, de los Pumas en Argentina. Atendemos casos de de distintas situaciones que hay en distintos lados. Ahora estamos haciendo esta campaña de No a la Casa de Pumas, Trofeos de Sangre, junto con otras ONG que nos apoyan, como es la Fundación Culunche, Ractes y Human Society International, para bueno poder revertir este este lugar. Pumacagua lo pueden encontrar en Instagram, Pumacagua reserva y conocer un poco más nuestro trabajo o la página web es www.pumacahua.org nosotros tenemos un grupo de, de voluntarios, de nueve voluntarios permanentes que van rotando cada cuatro meses que nos ayudan constantemente eh, nuestro modo de ingreso es el turismo que es fluctuante y con la pandemia se nos reemplaza, digamos, tenemos otros ingresos de pequeños donantes que aportan un dinero mensual y hacemos distintas tareas siempre para proteger el puma, para proteger al productor, aumentando el puma. Eh, bueno, vamos haciendo, ¿a, a quién encontré los las empresas? ver. De... A ver, sí. ver de Casa, Argen... Casa y Safari Argentina. y Safari Argentina. la página web es tipo de web.casaysafari.com.ar. Rancho Salvaje Safari también la la página web rancho safari rancho salvaje y terra pampagua y cagüe eh, la página web www.terrapampaloche.com barra hunting bien catena safari argentina uh -huh. también catena safari argentina punto barra especies pgb argentina este yo creo que es de uh, patagonia cerro indio safari Tudor Lodge Argentina, Patagonia Hunter, los Moshi Hunting Ranch. Bien, bueno. Estas son las que tengo. No gracias. No sé si sí, sí. nosotros, bueno, claro. eh, nuestra idea no es pelear ni juzgar, sino como proteger al puma y, y, bueno, trabajar por estos animales que por ahí queremos garantizarle el bienestar. Kay Pacha, muchas gracias y si querés agregar algo más, este te escuchamos. Eh, por supuesto que esta información nos Dale, va a ser de el... utilidad para seguir el tema. No, le agradezco a ustedes y a los medios que han hecho eco de esto para seguir trabajando, es un trabajito que tampoco es una guerra que queremos abrir, sino es como un, sabemos que es fuerte a nivel cultural, entonces como es cambiar una pauta, proponer nuevas cosas, este yo he estado en Sudáfrica averiguando y realmente se pueden reconvertir estos espacios y como yo decía antes, tener un Sudáfrica en La Pampa, que es el el país del monte dentro de Argentina, este que es una belleza y poder generar turismo, turismo nacional también con nuevas propuestas. Eh, cuenten con nosotros, nosotros queremos estar ayudando, también queremos, yo personalmente me quiero acercar a los criaderos de pumas que hay para sus cotos de casa y bueno, tratar de que se reconviertan en otros espacios, sé que hay como 90 pumas que están en los criaderos y bueno, las condiciones no están por ahí garantizadas. Me gustaría ayudar en eso, este, colaborar con la gente con los dueños de estos de estas empresas y bueno, ir para evolucionar, digamos un poquito y cambiar la la, la costumbre, así que bueno, les agradezco mucho muchísimo y bueno, trato de tener toda la delicadeza del mundo porque son cosas ancestrales que traemos y bueno, lo, lo que propongo es un pequeño cambio. Dale, gracias de vuelta. No, un abrazo. Hasta luego.